La ficción nacional se, se ve poco en los canales de aire, esto es algo que se reguló con la ley de medios, que después con el gobierno de Macri se echó por tierra. Eh, ¿Debe el gobierno, pensás, regular esto? Porque en realidad si pasan ficción nacional en los canales de aire, que lo que correspondería, eh, habría un sustento para, bueno, justamente los que actuaron en esos productos. Sí, sí, por suerte... Yo entiendo que sí, que eso es un, un rol que debe desempeñar el Estado. El, el problema es que hay canales alternativos que eh, omiten de alguna manera el, el, el pago de esos derechos. Es una larga pelea esta. La, la ley de medios es una ley que fue durante tres o cuatro años discutida en distintos foros, que fue aprobada en ambas cámaras y que no se pudo nunca o casi nunca poner en funcionamiento Por, por la injerencia de la llamada justicia, no por estos eh, amparos que se que se interponen y demás, y que fue destruido prácticamente de la ley de medios, que dan dos o tres eh, elementos muy muy puntuales, que por suerte a partir de estos elementos se siguen sosteniendo ciertas y determinadas cosas, pero sí hace falta una revisión de eso. Pero hace falta revisión de muchas cosas, donde el otro día escuchaba a un que no recuerdo su nombre, pero creo que lo han dicho varios, que esta pandemia vino a desnudar una gran cantidad de injusticias que se estaban cometiendo porque visibilizó, como decíamos antes, una gran cantidad de de injusticias. Y bueno, creo que sí, llegó un, un momento de poder hacerlo. eh Lamentablemente las circunstancias hacen que no se pueda... El, el, el Estado como tal a buscar a todas estas tareas porque hay otras cosas que son mucho más urgentes siempre lo, lo urgente está eh, por adelante de lo importante no en estos casos pero sí, son tareas pendientes pero por suerte se va tomando conciencia de esto y se empieza de, de a poco por lo menos a cuestionarlo y a, a intentar modificarlo pero teniendo en cuenta eh, a quién beneficia y a quien perjudica todo esto totalmente el fútbol. Hoy bueno. un comentario interesantísimo que decía que hablaba sobre el fútbol, que el fútbol tiene que volver cuanto antes, pero se están exponiendo seres humanos, además un partido de fútbol con presencia de, de, de público sería tremendo. Bueno, bueno, pero las empresas eh, de la <risas> televisión requieren, sí, a costa de qué, y estamos otra vez en la misma, ¿no? ¿Qué, qué vamos a sacrificar? Somos los... Los soldaditos que van en la primera fila, sacrificen, ¿no? Mientras entretienen en, en la vanguardia y la retaguardia se va preparando para seguir acumulando la, las medallas de lo que queden vivos. Es, es triste esto, pero lamentablemente es así por ahora. Te mandamos un gran abrazo, Arturo Bonín. Te, te agradecemos la charla y, bueno, nos seguimos encontrando aquí en el aire radiográfico supuesto que nos encontraremos ahí todos prendidos de la radio, la radio y todas las radios lo transmiten a, a lo largo y a lo dentro del país, ¿no? Así es, en el foro de radios comunitarias. Gracias Arturo, abrazo gigante. Abrazo enorme, chau chau. Muy bien, eh Arturo bonín protagonista de esta compañía, de este Radio Teatro Lanzamiento Nacional, y hasta aquí vamos con punto de partida, se quedan con la opción compañera, Con el equipazo de, desde el barrio Bueno Manu, muchas gracias compañero, buen lunes Gracias a vos compañero, muy buen lunes Nos despedimos con que sea rock eh, Dedicado a todos los hermanos y hermanas Metalúrgicos, metalúrgica de la República Argentina gográfica fm 89.3 radiográfica en movimiento noticias ciudad de buenos aires Fernán Quirós reconoció que lo que pasó el primer día de apertura de bares no fue bueno. El ministro de Salud porteño dijo que se entiende que haya gente que tenga necesidad de salir, pero insistió que se necesita el esfuerzo de la ciudadanía para que cumpla con la normativa de distanciamiento y uso de tapaboca. Siempre lo dijimos, todavía tenemos meses por delante hasta tener una vacuna y tenemos que transitarlo de la manera más segura y con el menor impacto posible, con la menor cantidad de enfermos posible, la menor cantidad de fallecidos posible. Y eso se logra intensificando el rastreo, testeo y el aislamiento y se logra construyendo ciudadanía lo que pasó sobre todo el primer día no fue bueno, así como no fue bueno lo que vimos el primer día de cuando eh, habilitamos la actividad física, pero necesitamos aprender a hacerlo como corresponde por eso yo le pido a toda la ciudadanía necesitamos de tu esfuerzo, todos lo estamos diciendo necesitamos que cada uno de nosotros cada día esté dispuesto a aportar algo para el, bien, para el cuidado individual pero sobre todo porque ese cuidado individual es también el cuidado colectivo buenos aires Hayan asesinada a una adolescente de 14 años que había ido a una fiesta en Francisco Álvarez. Ludmila Preti estaba desaparecida desde ayer luego de haber ido a una fiesta junto a otros menores de edad en el partido de Moreno y como principal sospechoso del femicidio buscan a un joven de 19 años. Según el informe preliminar del forense que fue a la escena del crimen, es que la adolescente fue ahorcada deportes Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se harán en 2021 con o sin coronavirus. Así lo informó el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, quien ratificó que los Juegos comenzarán el 23 de julio del año próximo. Actualmente las fronteras de Japón permanecen cerradas a los visitantes, en tanto que los expertos dudan que la pandemia esté bajo control para julio. Sin embargo, desde el comité aseguraron que tras la postergación, el gobierno japonés no se ha rendido en absoluto y que realiza una inmensa tarea para llevarlos a cabo el año próximo. Más información en www.triam.com.ar Inicio de espacio publicitario Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar Para que nadie nos diga lo que tenemos que decir Sumate a la comunidad radiográfica Cooperativa Gráfica Patricios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 La Compañía. Escuchalo en Radio Gráfica. FM 89.3. La Compañía. Radioteatro. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheckCreditCop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza E-Check Credit Cop, estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a E-Check Credit Cop y listo, empieza a operar. E-Check Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. consulta beneficios especiales en www.bancocreditcoop.coop Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcoop.coop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 Díaz Vélez 3761 Almagro y Ibalet 1724 Luis Guillón Esteban Echeverría Almacén UTT Desde nuestros estudios Por las redes Desde casa Seguimos reduciendo distancias Radiográfica FM 89.3 Más vivos que nunca Fin de Espacio Publicitario. Hola, hola, hola, hola, ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. El lunes aquí en Desde el Barrio. Días 14 de la mañana, 13 grados 5. Está fresco, está fresco el día, pero muy lindo. Está muy linda la mañana. Sí, buen día, buen lunes. ¿Cómo, ¿Cómo va? Anda? Yo muy bien. ¿Cómo le ha el fin de semana? descansa Descansada, descansé bastante. Uh -huh. eh, y nada, no queda otra que arrancar la semana. Eh, a mí me gustó ir a arrancar la semana. ¿Sí? Me, solamente con, con bríos. Con ganas. Con ganas. Muy bien. Este, bueno, así además, se arranca el lunes. Tenemos una hoy un lanzamiento especial, hoy es un día especial para ah, radiográfica sí. para el Foro Argentino de radios Comunitarias. Hoy, a las 12 y 10 del mediodía, se pone ahí la alarma. Se puede poner el viol del horno, el que le haces una vueltita. sí Bueno, son las 10 y 13 más o menos. Una vueltita de, una de dos horas, si tienes ganas son menos de una hora igual, pero bueno. Y, ese pling, y ahí pone la radiográfica porque 12 y 10 vamos a tener el primer, no capítulo, porque los son fragmentos del capítulo número uno en este caso, Ajá. que se va desarrollando durante toda la semana. Exactamente. Es decir, eh, tenemos cinco fragmentos que el domingo lo van a escuchar entero. Completito, exacto. Que vamos a ir eh, dando a conocer día tras día. Aquí a las 10 y 10, a las 12 y 10, perdón, en Desde el Barrio y también en Abramos la Boca. Exacto. Eh, escuchaban hace un ratito la entrevista que le hacía Molinari a Arturo bonín uno de los participantes de este hermoso proyecto entre Radiográfica y la cooperativa del Descubridor. Eh, mucho laburo detrás, uh -huh. eh, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde todo es mucho más difícil, pero bueno, una ficción de mucha calidad y una apuesta perfecta nuevamente al radio teatro claro no hace poco cumplimos 100 años como radio eh, la radio eh, digamos la, la radio argentina uh -huh. cumplió 100 años y, y bueno es, volvimos un poco eh, a repasar esa historia donde el radio teatro es es crucial en la historia de, de la radio así que volver con eso la verdad que es un honor y un uh -huh. orgullo que podamos hacerlo acá desde Radio radiorá así es eh, gracias a los medios que han difundido el, el lanzamiento de hoy este está en